Desde Diálogos 3 Estamos en el segundo día que a lo largo de esta semana eh, Vamos a dedicar, estamos dedicando A los eh, próximos eh, conciertos y giras Que correspondientes con estos tipos de música Van a tener lugar entre lo que queda del mes de octubre Y eh, sobre todo el mes de noviembre Y eh, hoy un programa muy especial eh, Vamos a hablar de Eh, primero, del Festival de Burgos eh, Para lo cual tenemos al otro lado del teléfono Antonio Santi Drian. Antonio, buenas tardes Buenas tardes Ramón Bueno, pues eh, ya está Antonio ahí Y luego hablaremos de la gira de Croque Con una serie de aditamentos especiales Que intentaremos desarrollar a lo largo del programa de hoy Antonio, este eh, Festival de Otoño eh, No tiene nada que ver con el Festival de Primavera Que habitualmente tú solías eh, organizar Así que si te parece, eh inicialmente cuéntanos un poco las eh, vicisitudes, por así decirlo, de eh, pues eh, los dos festivales que tú organizabas que ahora se han cargado ocidosa uno. Bueno, sí, nosotros organizábamos el Festival de Nuevas Músicas de Burgos que si sí, se hicieron 11 ediciones y bueno, pues que por una serie de motivos pues no al patrocinador no le interesó seguir con el con el evento y bueno, hemos intentado ...de alguna manera contar con otros patrocinadores... ...pero de momento no hemos conseguido nada. Bien, y ese festival solía tener lugar... ...habitualmente en los meses de febrero y marzo. Sí. Febrero y marzo de, de cada año, sí. Bien, y eh, desde el año 2004... Eh, ...en otoño eh, organizas otro festival. Sí, entonces, eh, como creíamos que el público burgalés... ...demandaba más más conciertos... ...porque pues el festival era un éxito... ...y los conciertos se llenaban... Pues nos, nos creímos que, con la necesidad de crear otro evento, un poco de un corte, le queríamos dar un corte diferente Con músicas más innovadoras, más instrumentales Y bueno, empezamos en el año 2004, pues poco a poco a intentar hacer otro, otro tipo de conciertos ¿Cómo le llamas a este festival? Bueno, claro no, ya se siente difícil poner nombre a, a las cosas Es y... que ese es el asunto, a ver. Sí, entonces nosotros le llamamos Evolución a Música porque era una idea que teníamos de promocionar un museo que se está haciendo aquí que se llama el Museo de la Evolución Humanas y bueno, y dar contenidos a un auditorio que también se está haciendo en este confío. El Museo de la Evolución Humana, que yo cuando paso con Burgo, por Burgos y hablo contigo y tal, eh, eh, de momento yo lo último que he visto era un inmenso agujero. No, no, bueno. ¿Ya audio? no? Ya se ha tapado, sí. Ah. Ah, se ven los edificios... En el aire, sí. O sea, que eso significa hace mucho que no hablamos tú y yo. Sí, esa es una realidad ya que... <risa> el, eh, cuánto ¿Cuándo se supone que sea abre el museo? Pues en abril o a mediados del año 2009. O sea, queda año y medio. Sí. Aproximadamente. Bien. Bueno, evoluciona Música es un festival que comienza 2004 sí. y han venido cantidad de bandas. Creo que, por ejemplo, fue una de las bandas iniciales, Danzas Ocultas... Eh, Luego en 2005 Alistair Fraser, Bola Pic, eh, Motion Trio, con todos aquellos acordeonistas polacos que todos los oyentes del programa recordarán, y sobre todo gene Obrí, que yo creo que ha sido uno de los descubrimientos. de Antonio tiene una faceta y es que es muy inquieto y sigue buscando cosas. En el año 2006 Ludovico Inaudi, Dacibao, Germán Díaz, y ahora estamos en el Festival 2007. Antes has dicho, Antonio, que primando lo instrumental... Sí, bueno, esta era la idea que teníamos, nos gusta sobre todo las músicas instrumentales. Bueno, las músicas del otro festival de, de, de nuevas músicas pues siempre un poco evolucionaron a, a músicas del mundo y bueno, y dentro de esas músicas pues aquellos grupos pues que nos hacía sentir algo especial, no que fuese solo un tipo de folklore o world music, no eran un poco los grupos que más nos llenaban. Y bueno, pues este festival pretende ser pues contar con los grupos más innovadores o que músicas instrumentales, que creemos que es lo, bueno, es lo que nos gusta y lo creemos que es lo que nunca va va a perder la moda, por así decirlo. Bien, festival comienza el día 4 de noviembre, que es domingo, y eh, son prácticamente todos eh, todas las fechas en domingo, uh -huh. y termina 2 de diciembre ya fecha pre-navileña, por así decirlo vamos si te parece con eh, las músicas que se van a oír en el festival por cierto hay dos teatros Cluny y Principal el cambio de teatro de un teatro a otro es por algún motivo especial o, o no bueno pues eh, aquí <risa> hay que hacer entender a la gente bueno no, no entiende muy bien a veces de, de dejarte por los sitios más importantes de la ciudad y sí, bueno hemos tenido que compaginar pues los teatros pues para tener esas fechas disponibles si no era imposible bien Eh, la primera de la primera fecha que es el 4 de noviembre que ya estamos ahí a la vuelta de la esquina como aquel que dice el primer grupo eh, pues eh, no tenemos música entre otras cosas porque el, el, eh, el concierto o, o la obra trans transtango con Alexander Balanescu y Pablo Mainetti se estrena dos días antes en Londres cuéntanos esto Sí bueno pues eh, barajando los distintos grupos que nos apetecía que vinieran pues eh, siempre ha sido nuestro sagrado Alexander Balanescu Estuvo este año en Pirineo Susa haciendo un trabajo de, relacionado con María Tanase, que nos interesaba. Y bueno, pues investigando más, pues sabíamos que iba a hacer una cosa en Londres con, sobre el tango y un poco la, con una proyección donde quería reflejar pues un poco la, las mutaciones que, sirven, que se producen en las sociedades actuales con el tema de la migración y bueno, nos, nos ha parecido interesante y bueno, la parte novedosa porque la primera vez o sea, el segundo concierto de este... bueno, estamos oyendo un poco a Alexander Vaganescu pero naturalmente no en esto que estás diciendo tú, lo estamos poniendo como a título indicativo cualquiera que quiera saber eh, al respecto de lo que estás comentando puede conectarse a transtango.com todo junto, transtango.com y ahí encontrará Eh, diversas informaciones Pablo Mainetti tú eh, me dices aquí en las notas que me has mandado uno de los compositores con más talento de la nueva generación del tango en Argentina me imagino que la sombra de Piazzolla es alargada ¿o no? Sí también tiene trabajos relacionados con, con Piazzolla yo creo que todos los argentinos y todos los artistas que tocan acordeón de alguna manera siempre siempre tocan algo de Astor Piazzolla en sus en sus discos o en sus actuaciones sí, porque como todos sabemos ha sido el peor compositor de tangos del siglo XX ¿no? entonces también Pablo Menete tiene su página web y hay mucha información sobre... Bien. Ha, ha estuvo en, en España también estudiando bueno, ha, ha desarrollado también su carrera aquí en España menos tras tango día 4 de noviembre aunque la música que estamos oyendo tiene que ver con el espectáculo Alexander Balanesco Segundo domingo de noviembre, el día 11 concretamente, y en el Teatro Clunia, el, el cuarteto Bester, eh, que se subtitula a sí mismo Krakow-Klesmer-Band. Pues ya está claro de lo que van a, de, de, del tipo de música que interpretan, ¿no? Bueno, pues hasta el, este enero de este año era un grupo que siempre se ha llamado Krakow-Klesmer-Band. Ajá. Dice ¿Por qué motivos...? Bueno, el, yo lo pregunté... Pues por motivos lo... religiosos, por supuesto. No, dice que... <risa> tanto llamarse de esta manera de, de, de, de una banda barata de Klesmer o, o, y yo pues, estaba en la prestigiosa que lleva, que lleva actuando desde el año 97 y es un cuarteto con una instrumentación muy similar a la de croquet pero bueno, en vez de el, el, la batería pues tienen un músico que toca clarinete que es un instrumento muy de, del Klezmer sí. otro acordeón y unas percusiones no entonces le dan bastante riqueza al, al cuarteto nos imaginamos que al ser ambos grupos de la ciudad de Cracovia pues habrá contactos entre ellos y que croquet para el Wester Quartet pues serán algo así como hermanos mayores no sé si estoy en lo cierto sí. ¿Tú, ¿tú qué opinas? Sí, yo sé que este grupo eh, eh, creo que y el grupo que trajimos hace dos años Motio en eh, Trío colaboraron en un proyecto que ahora no recuerdo exactamente el nombre que, que se hizo ahí en Polonia Bien, pues el Bester Quartet 11 de noviembre, Teatro clunia estamos hablando con Antonio Santidrian del Festival Evolución a Música que se celebra en estas fechas que estamos diciendo la ciudad de Burgos cuartet formado por Jaroslav Vester que toca el acordeón Jaroslav Tirala el violín Oleg Dijak acordeón, clarinetes y percusión Wojtek Front el eh, contrabajo hay que decir que eh, Antonio, y esta es una pregunta muy personal parece que a ti el instrumento que más te sube y vellas el acordeón, ¿es cierto? Bueno, la verdad es que <risa> intentando buscar grupos que se adapten a a lo que queremos a lo que pretendemos en el festival pues siempre aquellos grupos que, que tenían un acordeón entre sus instrumentos pues le dan ese toque es que ha traído Antonio es que has traído a lo largo de los años a mucha gente tocando el acordeón bien es verdad que en, en situaciones realmente fantásticas no el caso del propio rené Obrí etcétera el, los polacos que antes mencionabas eh, mon trío sí, eh, también vino el primer año Sí sí o sea que qué pasa con el acordeón y contigo Antonio Pues la verdad es que es un instrumento que me encanta. En, en toda Europa hay muchos festivales y en América que solo se dedican al acordeón y la verdad es que siempre que conoce algún grupo a través de esos festivales pues sí. ha parecido muy interesante. Bueno, hay que decir que el 25 de noviembre actúa eh, la, un acordeonista que aquí la, los que siguen el programa conocen muy bien, Chango Spasiuk, que es decir, una manera eh, muy peculiar de, de, de, de ver el acordeón puesto que proviene de una zona de Argentina en donde los eh, diversos eh, ucranianos, etcétera diversas eh, etnias se eh, refugiaron eh, alrededor de, de la finalización de la Primera Guerra Mundial y han puesto ahí en marcha cosas, Chango Spashuk, otro acordeonista, Antonio Sí, pues es un, también un músico que de hace tiempo pues lo teníamos apuntado en nuestra libretilla y bueno, pues esta, esta oportunidad hemos tenido la suerte de poder traerlo Bien, vamos con la fecha del 18 de noviembre Quería decirte, Ramón, sí. el, el Vester Quartet, es el único grupo europeo de música que graba en el sello de, de John Thorne en en, el, en Estados en... Unidos. Sí. El sello de John Thorne, me imagino que debe de ser... Jalik, eh... se llama. Chalik. Ajá, sí. Ahí se fue después de, de marcharse de Nonsach, que era sí. donde estaba. Bien, eh, la Tyrell es un grupo francés. Eh, ¿o no es un grupo francés? Sí, sí, es un grupo francés <risa> Otra vez otra de las debilidades de Antonio eh, no, debilidades siempre exploras mucho alrededor de la música francesa de última generación, Antonio Bueno, es un país que tenemos cerca también, bueno, no sé si nuestro acierto, nuestra penuria es que disponemos casi siempre de, de bajos presupuestos y bueno, pues nos tenemos que adaptar a grupos misores desconocidos cercanos, donde los costos pues son malos más asequibles bueno ellos se presentan como La Tirelle, una road movie musical ¿qué significa esto? bueno este es un grupo muy especial que toca una música divertida no queríamos también que no fuese toda música tan seria y bueno pues es un grupo que yo creo que viaja bastante por Europa yo no sé si los viajes que hacen musicales son imaginarios o son reales pero tienen bastantes discos pues en, en la zona de Turquía, en la zona de como de los Balcanes, en España también han venido, entonces es un grupo muy muy especial, tocan unos instrumentos muy divertidos y bueno, yo creo que, que van a dar un toque de, de alegría al festival. Vamos a escuchar a la Latirrel. Pues este es eh, Un poco del sonido de Latiguel eh, No sé si Podríamos decir que se parecen a Algunos otros grupos franceses Que últimamente Suenan en estos tipos de música ¿A te parece Antonio? ¿Se parecen a alguien? Pues yo creo que son muy difíciles de encasillar A mí me recuerda un poco a un grupo belga Que se llama ¿cómo se llama Uno que viaja en autobús eh... ¿Los Lacibao? No, Lacibao no Luego te lo han a ver cómo se llama estos Bien. No me acuerdo ahora. Eh, a mí eh, me parece que se parecen un poco, por un lado, a Gene O'Brie. Sí. Y luego hay una referencia fundamental en la música francesa actual de estos tipos de, de, de elementos. Pero bueno, vamos a... Eh, el 25 de noviembre no vamos a poner nada de Chang'e Spasiuk, porque todo el mundo conoce aquí a Chang'e Spasiuk. Lo haremos en los próximos días, por supuesto. Eh, decir que Spasiuk... Eh, eh, Digamos que es el máximo representante de una manera de hacer música, que se llama Camané, ¿eh? y que, eh, eh, bueno, a lo largo de los años nos ha encantado a todos, ¿no? Sí, la verdad es que hace una música muy especial y, bueno, pues... Eh... Yo creo que ha tenido mucho éxito en todo el mundo y bueno, siempre intentamos también conjugar un poco pues músicas desconocidas con alguien que, que llame la atención sobre sobre el, pues, el público menos entendido o que que le atraiga más, ¿no? A ver algo más conocido. Bien, vamos con el último concierto. Va a tener lugar el día 2 de diciembre en el Teatro Principal. ¿Cómo presentarías a Carl Seglen y su grupo? Bueno, Carl Seglen es un saxofonista muy prestigioso en... En Noruega hace una música mezcla un poco entre jazz y música étnica con algún instrumento muy especial, como es el cuerno que está sonando ahora. uno tiene una trayectoria muy, muy grande. y Muchos le comparan un poco con Jan Garvarek. Lleva, pues, haciendo música desde no, la noche de 88. Es la pregunta que se le ocurre a todo el mundo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con Garvarek o no? ¿Tú qué opinas? No, yo creo que no tiene nada que ver con él. Aunque toca el saxofón y es de Noruega, pues sería un poco lo único que tiene en común aunque luego, bueno, pues la música sí que es un poco diferente a lo que se está habituado en escuchar, ¿no? ¿Cuántos discos ha publicado hasta ahora Segle? Yo tengo sí, aquí sí, cuatro Pues yo te voy a mandar el programa ya que tengo casi definitivo y tiene como 20 discos, por lo menos o sea, ah, sí. pues entonces... Eh, ¿Ha salido poco de las fronteras de Noruega o es muy conocido los círculos de jazz? ¿Cuál es tu opinión? Por Europa es muy conocido. Aquí en España no ha tocado, aunque sí que estuvo en el Womex eh, presentando su, su música eh, hace dos años, creo. Sí. Y, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de influencia tiene lo folclórico de su país en la música de toca? Pues yo creo que sí que tiene bastante influencia dentro de la música folclórica de su país pues él la, la reinterpreta y sí que, tiene, sí que está inspirado en, en ese tipo de música Bien, eh, la formación es el propio Carl Seglen que toca el saxo y las eh, toca Cuernos de Carga sí. Él lo, lo define así sí, El violinista es Hakon Hogemo que toca el violín eh, Hardanger que se diferencia bastante. Creo que el que más sabe de estas diferenciaciones de tipos de violines es Ali Bain, el, el violinista que toca con Phil Cunningham habitualmente, o al menos de los que yo conozco. Helge Norvaken toca eh, la batería, Olaf eh, Torgett las guitarras y Jermund eh, Silseth el contrabajo. Estamos ante eh, lo que podríamos llamar una formación clásica de jazz de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, este músico también tiene diferentes formaciones, tanto en, en sus actuaciones como en, en los discos. Es una cosa un poco similar también a Jan Gárbara, que, que toca con gente diferente, no tiene un grupo estable. Entonces esta vez venía pues, con un cuarteto y bueno, y tiene muchísimas actuaciones este año por toda Europa. Y bueno, yo creo que sí que es muy interesante la música que hace. Bueno, Antonio, tienes exactamente dos minutos para decir lo que consideres oportuno al respecto de este festival si existe alguna posibilidad de que se renueve el festival del de, de, de invierno-primavera-febrero-marzo y en qué situación estás en este momento, tú que eres el máximo organizador de nuevas músicas en la ciudad de Burgos. Bueno, pues nosotros seguimos con la ilusión de traer cosas diferentes a nuestra ciudad y que mediante este tipo de festivales pues pueda... ...pues eh, venir gente hacia aquí... ...visitarnos, ¿no?... ...y todas aquellas personas que, que les gustan... ...músicas un poco diferentes... ...que no son habituales... ...pues que se puedan pasar por aquí a escucharlo... ...el Festival de Nuevas Músicas... ...pues la verdad es que va a ser muy difícil... ...reanudarlo... ...es una pena porque es un festival que iba más... ...cada año había más público... ...y bueno, eh, también hay que decir que... ...es una pena porque Burgos está... ...quiere optar a la Capital Europea de la Cultura... De, ...del 2016 yo creo que con festivales como este, con una tradición pues muy europea, con grupos de, de, de Europa y de todo el mundo, pues, pues eh, era muy adecuado para lo que se pretende en este, con esta idea de, de optar a la capital europea. Antonio, una última pregunta, aunque ya sé que te va a ser muy embarazoso para ti contestarla, y te sueles poner como tímido que eres, pues te pones tal. Eh, ¿Cuánta energía te queda para seguir en esto? ¿O estás dispuesto a mandarlo a la porra en...? en circunstancias próximas pues este año lo mandé a la porra en un momento dado, dije que ya no no hacía más eh, conciertos pero bueno, eh, yo siempre digo que esto es como un hijo que por muchos disgustos que te dé pues lo quieres mucho y nunca lo dejarás de la mano entonces bueno, pues también nos debemos a, a un público que hay aquí bastante fiel y muy maravilloso y bueno, pues es una obligación que nos hemos creado y bueno, pues de momento he renovado fuerzas eh, después de ese pequeño bajón y si sigue el apoyo pues de algunas instituciones que hay aquí pues seguiremos con ello vamos con la última pregunta exactamente esa, las instituciones se dan por aludidas hay una mayor conciencia por su parte de este tipo de cuestiones ¿cómo estás pasando esto? ¿Qué, ¿cuál es tu opinión al respecto de la respuesta de las instituciones no solamente locales sino pues la propia Diputación de Burgos o eh, la Junta de Castilla León bueno pues eh, yo creo que va a haber un interés de momento no le hay un interés creciente sobre este tipo de espectáculos más que todo cuando se creen las infraestructuras que... o que sea se cuando se, se acabe el museo ¿tú crees que esto eh, va, se van a dar cuenta de que necesitan rellenar? sí, se necesita pues mucha mucha, ¿Mucha programación sí, mucha programación ...y más cuando ya te estoy diciendo que, que se quiere pues optar a una capital europea no que eso no es una cosa que se y a, oye, y a la hora y a la hora de programar cuentan contigo ya o todavía no está claro pues bueno no, nosotros seguimos pinchando pues para que estas cosas sigan haciendo no vienen a por nosotros en de momento vale <risa> antonio que por cierto eh, trabaja tiene otro trabajo totalmente aparte de esto de que es del que vive y del que es profesional esto lo hace porque eh, tiene una gran inquietud respecto de las músicas de este tipo Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, no te deseamos suerte porque nos parece que no hace falta lo que hace falta es que haya justicia muchas gracias y hasta una próxima ocasión muy bien, Ramón, muchas gracias a ti Segelen, uno de los artistas que va a participar en el evolución Evoluciona Música de la Ciudad de Burgos, conciertos que tendrán lugar desde el 4 de noviembre al 2 de diciembre, siempre en domingos. Ya estamos oyendo de fondo la música de Chango Spasiuk, posiblemente el artista más conocido por parte de todos nosotros al respecto de su participación en ese festival, Chango espacio uno de los líderes del estilo musical, antes he dicho que a Mané es Chamané, ¿Mm? Kamané es el falista <ríe> bortugués. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roca mosa que te vio nacer en pálpago de su o tiritando de frío, cargás el monte ha ido, vecino que Dios te dio. en tus días mi canción, quiero llenarte de lago, de mis pájos, orgullo de mi región, tarépero de mis pájos yo reviro y cosido hasta la cartiga de un mandiocal o algún maizal con cambito seco prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón y tu llama ardiente será confidente de tu corazón que fácil te acomodar cuando nadas y peñones en el garfón de los peones, o calor del barbacuar, en tu día mi canción, quiere llenarte de Aragón, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Cero de mis pagos, una clásica dentro del repertorio de chango, Spasiuk, cuya especialidad es la música chamané, que proviene de una zona de Argentina fronteriza con Paraguay, en donde aproximadamente a finales del siglo pasado y hasta más o menos final de la Primera Guerra Mundial se refugiaron una serie de emigrantes que provenían de Ucrania. Son los componentes de croque cuya gira os vamos a anunciar a continuación. Creo que, que estará de gira por nuestro país a partir del 6 de noviembre Y que actuará en las siguientes eh, ciudades Tenemos al otro lado del teléfono a Juana Budillo Que es la organizadora de la gira Juana, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, primero vamos a dar las fechas y los lugares de la gira Luego hablamos de ese concierto especial del 23 de noviembre en Escaray, si te parece ¿De acuerdo? Me parece, me parece estupendo, muchas gracias Bien, pues eh, la gira comienza el 6 de noviembre en Santander En el Palacio de Festivales de Cantabria el, eh, En Cádiz actúa en el día 10 en el Teatro Falla En Alicante el 11 en el Palacio de Congresos en Madrid van a actuar dos eh, días eh, distintos el 12 y el 19 ambos conciertos en la sala Galileo Galilei el eh, 15 en Mataró eh, en la sala Clap en Castellón lo harán el día 16 de noviembre en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio en Gijón el 17 de noviembre Teatro Jovellanos en eh, Pamplona el 18 en el Auditorio de Barañáin el 19 como hemos dicho segundo concierto en Madrid el 23 en Escaray en el restaurante de Chaurin luego hablamos de eso y el 24 acaba la gira en Aranda de Duero Burgos Eh, Juana, cuéntanos un poco cómo ha ido la evolución del de grupo a lo largo de estos últimos años eh, que has sido tú la que has organizado prácticamente todas las giras de, de Croque en España Bueno, pues Ramón, que te voy a contar que tú no sepas pero en fin, no sé, para mí... No, no, si era... que le falta es que lo sepa la audiencia, Juana <risa> Para mí realmente es muy tierno el pensar que yo empecé a trabajar en Croque con Croque pues, eh, hace como unos 10 o 12 años y aquella vez... Eh, en aquel año los hice venir para tres actuaciones desde Polonia, en Furgoneta. Una de ellas era en la sala del de, eh, ámbito cultural del Corte Inglés. La otra era también una fecha de promoción. Y bueno, yo pensé, nunca más vendrán, pero a mí este grupo me parece impresionante. Y voy a luchar porque vengan, porque aquello fue un poco ridículo como empezamos a trabajar. Y desde entonces pues la evolución ha sido impresionante, tanto... Eh, a nivel musical incluso, yo creo que ha sido impresionante el, el esfuerzo que han hecho ellos también y, y, y bueno, la, la, la comunicación con el público que ha sido año tras año, tú lo has visto y bueno, la gente eh, entusiasmada con la, con la música de Kroki. Bueno, en ese capítulo creativo, por así decirlo, en esta ocasión dentro de la gira hay un cena-concierto que tiene lugar en Ezcaray, eh, el día 23 de noviembre, concretamente en el restaurante Echaurren. ¿Cómo se te ocurrió esto? A ver, cómo cuéntanos un poco cómo... Eh, ya hemos visto que en otras eh, circunstancias y con otros grupos y con otras músicas se hace también, pero eh, juntar eh, algo tan creativo como eh, el restaurante Echaurren, que tiene una estrella Michelin, para el que no lo sepa, con algo tan creativo como que es decir, es un... Eh, cuéntanos un poco la génesis de esta, de esta idea, Juana Pues eh, mira, trabajar con Croque eh, Más que un trabajo es un placer Entonces a lo largo de tantos años eh, Surgen ideas y, y conoces más al grupo Y sabes sus aficiones Entonces a ellos les gusta mucho el vino Y les gusta mucho el aceite de oliva de España De tal forma que en todas las giras Ellos llevan un montón Compran un montón de vino Un montón de aceite Para llevarse allí Y alguna vez me comentaron, estaría muy bien hacer una visita a las bodegas, Ajá. ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Y, y poder, eh, bueno, poder eh, visitar un poco La Rioja. Entonces, bueno, con Chefe y con, con el restaurante Chaurren, que es una maravilla para mí, el mejor restaurante de La Rioja, pues eh, hablamos en su día, en su momento, y le pareció una idea estupenda. Y entonces empezamos... Eh, Mi amigo Chefe de Lechauren es también un amante de la música, de tal forma que en ocasiones ha venido con botellas de vino especialísimo para para mis músicos, eh, y empezamos a, a Juana, trabajar Juana, esta idea. Juana, que es la hora de comer, hombre, no digas estas cosas. Que ¿Por ponen... qué? Pero si es que... Es, es, tengo el es, estómago ya al revés, venga, sigue, sigue. Yo sigue. pensé en un título para esta cosa que nos hemos inventado, y en un momento dado pensé llamarle Goces, porque va a ser eso, va a ser gozar. Bueno. De, de la gastronomía, eh, de no, la música. No sé si sabrás que te está escuchando. Chefe, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha sido la carrerita? Bueno. Pues muy bien, muy bien ¿Cuánto, ¿Cuántos kilómetros te haces? Eh, pues hemos corrido media hora con un amiguete que ha venido de San Media horita, pero, de... pero ¿a cuántos kilómetros? a mí no me engañas nah, Yo a mi edad ya voy suavecito, pero pero eso, bueno. mantenimiento, desperezamiento que le llamamos jefe eh, cuéntanos un poco, eh, vosotros habéis organizado ya, eh, digamos que música y, y cena en otras ocasiones Y además organizáis un festival de jazz ahí en, en Escaray Sí, bueno, todo empezó en el 97 Escuchando a John Henderson en Donosti Y con un artículo de Mario Benzo eh, Que se dedicaba al festival de jazz a Ebetraver Entonces Ebetraver era una persona muy conocida en Escaray Acaba de fallecer por cáncer y tal Y bueno, pues eh, nos pusimos en marcha Y gracias a Mario Benzo empezamos a traer a, a, a, Iniciamos un poquito Mario Benzo Y por supuesto la comunidad, etcétera Se organizó el primer festival de jazz con Gary Barty, Lee, que también falleció allá Jesse Davis ha estado en nuestra casa eh, y bueno, han ido pasando una serie de músicos fabulosos, pues como Antonio Serrano este último año ha sido Organic Trio que montaron una jam session fabulosa y eh, bueno, la verdad es que lo hemos ido pasando bueno, muy bien jefe eh, eh, lo que pasa, o sea, termina la cena ¿se retiran algunas mesas o no hace falta retirar ninguna mesa? No, se va, no, no se retira nada, ya se prevé un poquito la zona de escenario eh pues donde donde los músicos van a estar bien y entonces está todo muy muy bueno pues muy integradito estamos todos ahí alrededor un ambiente muy agradable Cuéntanos un poco las conversaciones que has tenido con Juan al respecto a creo que tú conocías a creo que anteriormente Bueno, ella igual que bueno, pues eh, me ha ido enviando un par de discos y no los conocía, pero me parece que son unos músicos de, vamos, como la copa de un pino. Pues entonces, entonces ten cuidado porque cuando acabe la cena, eh, procura estar sentado cuando empiece el grupo porque te van a sorprender bastante, es mi opinión, ¿eh? Bueno, si te gusta jazz, además, estamos hablando de uno de los grupos con mayor espíritu de, de creatividad e de improvisación que hay en este momento en toda Europa. Bueno, pues la verdad es que estamos deseando que llegue y, y organizando un poco su venida, uh, como ella decía, a través de visitas de bodegas con el Museo Vivanco que organizan y hacen el vino Cásar, eh, eh, pues vamos a, a llevarles allí también un poquito y bueno, vamos a hacer cositas aquí. Oye, jefe ¿eh, ¿tenéis idea, este es el comienzo de una larga amistad, como decían en Casa Blanca al final, o a, vais a intentar seguir haciendo cosas de este tipo?, Yo espero que a través de Juana y Jorge y, y vosotros podamos seguir haciendo cosas, porque es lo que hoy hablábamos con este amigo mío, ¿qué hacéis aquí en Escaray? Bueno, Escaray se hace muchas cosas, pero es verdad que la cultura nos la tenemos que traer, y espero, espero y deseo que esto pueda darse todos los años. A ver Juana, ¿cuál es tu opinión? Pues que eso está hecho clarísimamente, si sí, sí, además va a ser una experiencia tan fantástica que vas a empezar a prepararla del año que viene, ya, aunque solo no sea una vez al año, hay que hacerlo. Bueno, bueno el 23 ellos. de noviembre, es Escaray, eh, restaurante Echaurren, aunque no sé si es en el propio Echaurren o en el nuevo que tenéis. No, es en el, es en el propio Echaurren, es Ajá. en el restaurante de cocina tradicional. En el otro en madre... El otro es más pequeñito, Ajá. el otro es más pequeñito, por lo tanto, bueno, pues eh, ahí... ¿Cómo no, cuánta claro. gente va a caber, eh, puede caber en este en esta cena concierto que estamos anunciando? Pues, eh, claro, lógicamente va a haber un báforo para 130, 140 personas sentadas. Vamos a hacer un menú de degustación muy interesante, combinando nuestras dos cocinas, tanto de mi madre como de mi hermano Francis, cocina tradicional y cocina más elaborada. Estamos eligiendo ya los vinos y eligiendo un poquito el menú, Todo lo, de, lo colgaremos, aunque el menú no lo vamos a decir porque es un poco sorpresa. Me decías, pero... me decías que lo ibas a colgar eh, pues, eh, casi inmediatamente página... ya, ¿no? Sí, efectivamente. bueno En la página www.chaorren.com eh, va a haber un pequeño banner. O... Y ahí ya saben cómo ponerse en contacto con vosotros, etcétera efectivamente, ¿eh? para las uh -huh. reservas y para todo, no uh -huh. va a haber muchas plazas porque desgraciadamente a tu, a tu hermano es... Francis habrá que hacerle una entrevista para hablar de algunas exquisiteces efectivamente, pero tienes y... que venir aquí no, no, que ya, venir? Ya, pero aparte, aparte, ya hablaremos <risa> largo y tendido porque lógicamente hay que cuidar el espíritu y hay que cuidar el cuerpo también sí señor bueno jefe sí. espero que la carrera haya sido pues saludable para tu cuerpo Entonces, ¿Mm? y ¿Te ha dado tiempo a ducharte o te hemos pillado justo...? No, no, ya llevamos de a la mañana, la estamos aprovechando. Ah, para bueno, que bueno, ya bueno. Un día un día precioso en estará y ya llevamos... Eso ha sido cuestión de media horita bueno. al punto de la mañana. No, eh, no, chefe, no. Muchas, eh, muchas gracias, estaremos en contacto. ¿eh? Adiós, Chefe. Adiós, Hasta un luego. abrazo. Hasta pronto. Ramón, Juana, deja... tú tranqui, no te, no te vayas, hombre. Que deja, estás... Déjame des... Ver, vale, sí. no me voy, no, no me voy. Di, di, di. Solamente decirte que va a ser la gira de presentación de su nuevo CD, sí, sí, supuesto, se llama la, Seven Trip. El, sí, Seven Trip, es decir, el séptimo viaje, disco ya presentado aquí. Esto es lo que estáis escuchando. ¡Gracias! Bueno, Juana, la verdad es que no nos has acabado de, de contar cómo te surgió la idea, eh, por poner el punto final a esta, a esta entrevista de hoy, cómo te surgió la idea de, oye, pues me, me puede interesar llevar a un grupo a a un restaurante como, como este a que a que toquen después ¿Cómo, ¿cómo se te ocurrió inicialmente la idea? pues es que no es cualquier restaurante ¿sabes? Es, es algo hay que conocer a esa familia y hay que conocer ese sitio y hay que conocer ese área que es maravillosa ¿no? entonces fue realmente pensar en cómo disfrutar y, y nada más o sea allí no había otros intereses sino cómo puedo hacerles yo realmente a ellos les gusta el vino les gusta la Rioja ¿cómo puedo hacer? pues no gusta el vodka no les gusta el vodka siempre me traen vodka pero, <risa> claro. pero vino, vino es más difícil de conseguir Oye, hay, que, hay que hacer constar ya que este no es el programa de gastronomía por supuesto pero hay que hacer constar que la vodka que es como se dice es originario de Polonia más que de claro. Rusia aunque mucha gente se cree lo contrario no, no, está o sea que, oh, eh, juana esto esto sí que no lo tenías que haber dicho en público o sea que te trae en de polonia a ti para ti sí, sola yo creo que tengo todas las variedades todas las variedades de voca ah, bien qué interesante no la idea fue así bueno. quiero hacer esto voy a, voy a disfrutar y voy a disfrutar con, con los amigos bueno juntos. pues Juana esperamos todos disfrutar no solamente de ese concierto especial en caray sino de toda la gira de croque como pues suele ser sí. habitual a lo largo y al ancho del mes de noviembre, Juana Burillo, muchas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes. Gracias a ti. Fluke lo dejamos por hoy, sin broma consistente al respecto de tantas cosas. No os perdáis esta intervención de este grupo de flautistas. Fluke, buenas tardes y hasta mañana. y otros